François-Marie Charles Fourier, 1772-1837, filósofo francés nacido en Besançon, dedicado al comercio medita en los problemas sociales, partiendo de la concepción según la cual la realidad está regida por un principio de armonía o de justicia que va del mundo físico al orgánico e intenta introducirlo en la vida de relación entre los hombres. El hombre es un ser que trabaja y produce. La producción exige para ser eficaz que el trabajador encuentre atractivo en ella. Fourier resuelve hacer el ensayo del llamado Falansterio, donde el trabajo se cumple como en los gremios de la Edad Media. Una especialización en que el trabajo de cada grupo está armonizado con el del conjunto, en que cada trabajador tiene conciencia de su participación en el esfuerzo general de y en que la individualidad se ve de ese modo plenamente satisfecha. Sus do doctrinas dieron lugar al movimiento falangsteriano y a la corriente llamada furierismo. Obras, teoría de los cuatro movimientos falangsterianos, y de los destinos generales teoría de la unidad universal el nuevo mundo industrial